los temas que te puedes encontrar dentro de lo que es el tercer trabajo discográfico para esta formación de Tafaya para Zartaco el tema, el sistema te quiere así el nuevo disco lleva por título Alienados y en él te puedes encontrar nada más y nada menos que 10 canciones para hablar de este nuevo trabajo discográfico Eh, de los eh, tres trabajos que han editado De los conciertos que ya han realizado Pues eh, tenemos con nosotros En los estudios de Berriozar y Ratia En el programa Euskal Música A tres de los componentes de la banda Indica, Íñigo, John, Arracha León A los tres A ver, no. eh, vamos a comenzar a hablar un poquito del pasado de la banda, ¿no? Un poquito, eh, a los comienzos, lleváis años en esto de la música, desde 2008, si no me falla la memoria 8 años vamos, sí eh, Contarnos un poquito esos inicios de Zartaco K, ¿cuándo se forma? ¿Cómo formasteis la banda? Pues bueno, para no enrollaros mucho tampoco, vamos a decir que es un poco lo de lo de todos los grupos, ¿no? Unos chavales que con ciertas inquietudes en un pueblo donde si no haces nada te mueres de lasco Pues decidimos formar un grupo Igual, porque antes teníamos una charanga y eso empezamos también a meterle metales eso y cosas influyó, así. Sí. Con sí. la charanga nos empezamos a conocer y influyó. Decir que todos hemos sido siempre, bueno, no en la cuadrilla, pero siempre todos conocidos de toda la vida, de la escuela de música y todo eso también. Y nada, y poco a poco, casi sin saber tocar, empezamos y... Hasta ahora. Hasta ahora, tres discos ya, ya, ya, ya. Hemos aprendido un poco a tocar ya. <risa> <risa> aunque da por aprender, pero... el eh, nombre de la banda. Eh, ¿Cómo surge este nombre? ¿Le disteis muchas vueltas? ¿Tiene algún significado especial para la banda? No sé, me acuerdo que... me acuerdo del día en que estamos decidiendo el nombre del grupo, que decíamos, pues, Colpe, Colpeca, no sé qué, y como eso, algunos ya estaban cogidos. Pues, venga, Zartacocan. Zartacocan estaban ¿no? cogidos, ¿no? Sí, y luego, sí y luego nos dimos cuenta Madrid. que había dos o tres Zartacos por ahí, pero... <risa> Y bueno, un poco es la filosofía eso del golpe a golpe, ¿no? Eh, en cuanto a influencias musicales, a la hora de sacar adelante de Zardako Kahn, eh, ¿algún grupo se influyó en hacer este estilo de música? ¿Algún grupo de referencia en este estilo Skahn? Sí, pues, pues con hombre... Contato, Escalaria... Claro, no al principio teníamos las tampoco. referencias más cercanas, que sería pues lo que es el rock radical y un poco pues y eso Escalaria, que es el que trajo esa identidad descatalítica aquí, ¿no? el que Del que hemos mamado eso. Y luego ya a raíz de eso con los años nos hemos ido influenciando más pues, pues por grupos, grupos de, de futón fuera, ingleses y luego ya todo lo jamaicano lo que es el rocksteady, el skinhead reggae y todo esto. Hemos ido un poco evolucionando también en la, en la música que hacemos, también se ve. Eh, tenéis ya tres discos en el mercado. Eh, vamos a hablar un poquito de los dos anteriores, que salieron el primero de ellos en 2012 y el segundo volvería en 2014. ¿Qué tal aceptación ante el público tuvieron? ¿Las ventas de los discos? ¿Conciertos que disteis? Pues... Yo creo que bastante más de lo que nos esperamos con todos los discos, o sea... Cada, cada el segundo disco... tuvo buena tirada, el primero se vendió menos... Sí, el primero luego también... Luego ya tuvimos algo más a conocer y con el segundo entonces ya... Sí, sí, ha ido un poco, creo que se evolucionó natural, ¿no? El primero o sea. vendimos igual menos... Bueno, sacamos mil copias y ya las, las vendimos todas, pero igual con más tiempo... El segundo tuvimos que hacer... Eh, las mil hacer... copias acabaron, tuvimos sí, que hacer más... otras 500... Y yeah, ahora Pero estamos viendo bastante sensación por la gente, o sea, le... parece que le ha gustado. No sé. Sí, sí. O sea, con Adolber Rías ahí como quien dice fuera de Nafarroa ya, a tocar ya hay más Sí, fue sí. sí, pues sería igual la clave que estuvimos hicimos la canción del Oñes y así. Sí. Eso también nos ayudó en el 2014 mm -hmm. con el Oñes de Sangüesa, pues ahí nos ha ayudado a salir un poco más. Eh, ¿qué diferencias encontráis entre el primer trabajo del 2008, el Kale Cumiac a este Tercero Aliñados? Es un poquito la evolución que ha dado la banda, en lo musical y en lo profesional, claro. Es más maduro, ¿no? Hombre, trabajo... musical, las letras... Bueno, las letras y la música en general son muchísimo más simples, ¿no? Que el, que el disco que hemos sacado ahora. Sí. Se ve, ahora se ve como mucha más variedad de estilos, las letras igual más profundas o... No sé, <risas> igual, la, las primeras letras son más básicas, ¿no? Hombre, son letras que, que compusimos con... Con menos con, años, con, eso. Con 14, 15 años igual... O sea ya eso se nota y disc, es este disco más maduro ¿no? Claro, es un poco un, la evolución de un, de un discurso al final en, en el primer disco dijimos algo en el segundo dijimos otra cosa y ahora no vamos a repetir otra vez lo mismo este disco también es un, una especie de punto de inflexión tenemos hasta autocrítica un poco más poco más para meditar los otros igual eran más bastante más directos y más, no sí. más. Eh, justo para sacar el segundo trabajo volverría incluisteis una persona más a la banda contarnos un poquito cómo fue esa incorporación pues es el hermano de, de by del batería es ayer eh, y entró en el 2014 no con el hoyñe sí. justo después de lañez uh -huh. pues entró y empezó eso con el teclado Sí, éramos era algo que siempre teníamos pendiente no faltado de escala en el que quieres meter igual un poco un sonido más tradicional, más rollo tutón o jamaicano, pues el piano es algo fundamental. Se necesitaba, sí. Y, pero claro, Asier tiene, ¿cuántos años ¿16 tiene? 16 años. 17. 17, 17. Pues sale, eh, era un chavalico hasta que no lo Sale la la metas, por, pues. en la portada de Kale Kumea que sale un crío sí. y ahora pues está tocando decirlo, con nosotros. que sale en la portada el primer disco. Uh -huh. el que Eso sale, sale con el... mi hermano y uh -huh. sale Asier y ahora está tocando con nosotros el teclado. Y seguís los mismos, ¿no? ¿Lo ¿Habéis cambiado? Salvo la incorporación, alguno nos ha dado nadie idea baja de Zarta Coca. Bueno, ahora hemos tenido baja el batería Ibai, que nos deja, y hemos metido a una nuevo batería, Dani, de Puello. daniel liaba, tocaba en jaleo, bueno, toca sigue tocando en jaleo, sí. y se iba a compartir los dos grupos. ¿Y qué tal? ¿Cómo lo lleva? ¿Se sabe ya las canciones? Bien, sí, o? bien, su sí. máquina ya. <risa> ¡Qué fea! Eh, a la hora de sacar adelante, ya vamos a hablar ya de este tercer trabajo. Eh, os, ¿Os habéis centrado en un único estilo de música? ¿O habéis incluido, aparte del street sky, ya conocido por Zatar Kokan, eh, otros estilos? Hombre, Yo creo que hay bastante más mezcla de estilos que en otros discos. Por ejemplo, sí, tienes sí. canciones que se parecen menos las unas a las dos otras y en otros discos igual eran todas más parecidas. Hemos metido más reggae y era algo que teníamos pendiente, más reggae un poco, un toque de ¿no? rocksteady y... o ahí... Sea, Pero pero tenemos una maldición que no podemos salir de nuestro estilo, o sea, nosotros tenemos un estilo que por mucho jamaicano o lo que sea que queramos hacer, zartaquero. Sí, sí, tenemos no estilo propio. No, no sale otra cosa. No, pues <risa> sí sale, pues lo que es el disco, no sé, otra cosa sí que es, pero es diferente, pero siempre estás dentro de un sí. mismo uh -huh. de una misma onda. Eh, metidos en la grabación, eh, ¿cómo fue el proceso? El disc del disco, ¿cuánto tiempo estuviste en el estudio? ¿Alguna anécdota que contar? Fue con Alberto. Alberto nos aguanta bastante, la verdad. Pues estuvimos dos meses, un mes, dos sí, meses, por ahí. Sí, empezamos en mayo y terminamos en junio, en julio. Sí, la verdad que este disco hemos grabado a toda hostia, ¿eh? Porque... Te... Más rápido en comparación con Odol Berria... Con sí, Sol. lo íbamos más preparado y así. Lo que pasa que luego uff, teníamos pensado sacarlo igual. Hasta casi pasan fermines y entre pitos y flautas... Al final se ha todo. se ha retrasado todo. Eh, ¿Habéis tenido alguna colaboración en el disco, en las fotografías, en la maquetación? Javier Llanas de, sí, de la nación fracasado, pero con orgullo canta Javi Llanas de jaleo colgada de la cuadrilla de Tafalla, dándole caña ahí. Luego eh, las fotos nos hizo Carlos Montoya, Carlos Montoya y el diseño lo hachondica. Y el diseño lo hago yo. Portada especial, digamos de Zartacoca. Sí, con las camisetas con las manchas. Sí, planchas. los chavales haciendo las camisetas. Es autocrítica. Sí, es, es un poco a la línea eso del título de alienados, ¿no? Uh -huh. No vale crítica del sistema si tú estás dentro de él, o sea, hay que asumir el papel que lleva cada uno. Eh, hablando un poquito de las letras de las canciones, ¿qué queréis expresar con estos nuevos temas a la gente? ¿De qué van un poco las letras? Pues hay un poco de todo, yo creo que, o sea, no deja de ser reivindicativo para nada, de todo lo contrario, me parece hasta más reivindicativo de otras canciones que hemos hecho antes. Es un poco temas que igual tampoco se hablan mucho en otras canciones, no en otros grupos, Porque todo el mundo habla de, de la policía, de la represión, pero nadie se pone a hablar de, mítico, ¿sí? de de las drogas, por ejemplo, o de la alienación de la clase trabajadora, de, no sé, en otros temas, por ejemplo, hablamos de lo rural, de la vida rural y autogestionada, pues de todo, un poco de, de la radio, de Euskadi-Gastea también, Eso, la crítica... del, del rollo de música que se lleva hoy en día en Euskadería... De todo un poco hay. Eh, antes de hablar de los conciertos, de los directos, si os parece, vamos a escuchar un tema del disco. ¿Cuál os gustaría que la gente escuchase? ¿Cuál es, digamos, el tema de referencia de la banda? ¿De este disco? De este disco, mm, sí, del tercero. No sé cuál sería. No sé, en realidad, no ninguna... mejor pon igual la de mensaje, ¿no? Un mensaje desde el primer mensaje. mundo, que es que las otras dos que hemos sacado también, como ya está en YouTube y toda esta, pues mejor la sí, nueva. Sí, se pueden escuchar. Con la entrevista que estamos manteniendo Con Endika y Ñigo John De la formación Zartacoca En el programa Euskal Música De Berriozario y Ratia eh, Vamos a hablar un poquito De los directos eh, ¿Qué te repertorio tenéis Para presentar el disco? ¿Vais, in vais a incluir todo el Este tercer trabajo? ¿Vais a incluir temas De discos anteriores? ¿Los más clásicos? Sí, habrá que tocar Las diez Las de míticas nada. Las míticas de siempre Siempre hay que tocarlas Claro, es un poco de, de Hombre, las 10 ¿no? Las 10 de este disco Las tenemos que tocar sí, Y luego sí. pues Incluir alguna más De las que tocamos siempre eh, Desde 2008, que es cuando comenzó Zartaco Camp eh, Habéis sobrepasado de largo ya los 100 conciertos ¿Alguno especial para la banda que guardáis en vuestra memoria? Para mí el concierto 100, la verdad Sí, un fue ambientazo. un concierto muy cariñoso con, Organizado por la gasta, se hablaba de Tafaya Y lo hicimos guay, hicimos mogollón de espectáculo y así Con colaboraciones Hombre, de y de todo Añez, El de Loñés también sí. Luego está... El el Car... de de sí, tendría que decir algunos, el de Loñés... Que fue bretada a las 11 de la mañana. Eh. Este año en San Fermín también, sí, sí, muy sí. guay. El de San sí. Fermín también este año, el de Donosti también este año estuvo muy guay. Donosti también, sí, la verdad. ¿Y os acordáis del primer concierto que dio Zartacocá? Sí. <risa> en la Casa de la Juventud de Tafaya. Yo, yo estaba de público en ese concierto. Y me acuerdo, joder, como si fuese ayer. Sí, yo... Eh... No sé, me acuerdo que íbamos un poco más que nervioso y un poco pedo Un poco ya, borracho, ¿no? sí Pero estuvo muy Había guay, comida ¿no? y todo eso sí, desde sí, la fue mañana Fue el concierto pues sí, Se rompieron fue. las vallas de la primera fila y todo, así que empezamos fuerte Nos lo pasamos bien Y me acuerdo que hace poco vimos un vídeo de esos, joder, parecía eso, el año catapult <risa> Ha habido muchos cambios eh, ¿Tenéis fechas a corto o largo plazo para presentar ya este disco? ¿Alienados en directo? Sí, sí que hay En Tafaya el 22, en fe que son ferias Luego venimos aquí a Pamplona, y el luego 29, más tarde... El 29, que es el la fecha, día del Gasteche. Y luego vamos a un pueblo también de Vizcaya, Arrieta, y luego alguno más... Estamos hablando aún, está... sí. Eh, aparte de sacar tres discos, Zartacocca ha compuesto la canción, por ejemplo, del Nafarrón y es de Sangüesa. Eh, contarnos un poquito cómo surge la idea. Pues me acuerdo que me comentó Mi Aita... Sachi, ¿no? sí. Sí que estaban los de San Buesa organizando una especie de concurso para, para presentar la canción del Loñés, y me acuerdo que nos avisó una semana antes, así, del plazo que había, así que a toda hostia... Fue preparar la, la express y... Grabamos una canción con la letra que ponían ellos, y, y eso, y pues, al tiempo nos avisaron de que fuimos ganadores, ¡buah, sorpresión brutal! Pero no lo creíamos. Porque en falla <risa> también en el 2011 presentamos canción, que hicimos no hicimos ni grabar ni... O sea, presentamos en MIDI... Y bueno, y no nos la cogieron. Así que fue un poco como la espina que teníamos. Nos quedamos clavada, picados, ¿no? ¿Sí? <risa> eh, De los 10 temas que se incluyen personalmente, ¿con cuál os quedaríais? ¿Cuál ha sido el tema que más ha gusto lo habéis compuesto en el local o en el estudio de grabación? ¿O cuál creéis que se sale un poquito del estilo de Zartacoca? No sé, joder. Es que flacasado, las... flacasado, pero con orgullo. A mí me gusta mucho. Sí, esa que son... parece que le mola a la peña porque es como muy personal y cualquiera se puede sentir identificado con esa letra. Y el estilo también se sale un poco de lo que hacemos habitualmente. Sí, o sea, yo creo que todas las letras en general se salen un poco, hemos dado un poco de cambios, lo que te decía antes, no podemos repetirnos con un discurso, hay cosas que ya les hemos dicho y ya está claro lo que pensamos y no vamos a andarnos con tonterías repitiendo otra vez lo mismo, como hay grupos que hacen eso. Pues no sé, es un poco darle las vueltas a las cosas y pues cada canción tiene su sentido especial. Eh, para la gente que está escuchando la entrevista, que está escuchando los temas de Zartaco Cam y quiere conseguir el disco, ¿de qué forma lo puede hacer? Pues, pues bueno, no. aún estamos distribuyendo, así Eso, que... Vamos a dejarlo por diferentes bares, sí. por la Rico dejaremos, la ¿no? Rico de Iruña, Tapaya... Hablaremos la con el Barashi también. Y luego, pues... Eh, pues por internet por... también se van a poder comprar. En internet en Sabandijas. Se va a poder comprar y... Y el, bueno, ya iremos informando, tenemos Twitter y Facebook y así en las redes sociales y... Comentaremos. nada que dejemos en algún lado lo pondremos y enseguida podrá ver la gente los puntos de venta. Porque el sábado ya lo pusisteis en un festival, ¿no? Sí, hicimos el, es el día de nuestro garito. Hicimos es, bueno, conciertos es, y... Hacemos un día especial con Cale Gira de Dancharis, partidos de pelota, conciertos... Y sí, es un día todo montado por nosotros. Y ahí ya lo pusimos a la venta un poco pues para la piña conocida y así, para la gente del pueblo. vía día comprado sí. Sigue. Sí, sí. ¿Y las contrataciones cómo pueden llegar a Zartacoca? ¿Los colectivos, las asociaciones, la gente que os quiera contratar? A veces me suelen llamar a mí el teléfono, si no... Wow, sí, de, de, de todo, de bueno, todo. O sea, es una cualquiera. noche de borrachera hablando por ahí con cualquiera, o sea, pero, mail o... pero ya dijimos claro que mejor que nos llame, o sea, que nos envíe todo el mundo un email, porque luego entre WhatsApp, llamadas, o lo que sea No, no, no nos aclaramos, igual nos liamos, nos dicen en dos sitios a la vez y como lo llevamos todo esto a nosotros, no nos lleva a nadie, pues mejor todo al email, así lo tenemos todo escrito, bien puesto y ya está Sí, la siguiente pregunta era sobre ese tema, tres discos, los los tres autoproducidos por vosotros, eh, ¿no queréis sello discográfico? ¿Estáis a gusto así? Han ofrecido pero no, hemos pasado 6, sí, ya no nos han salido ofertas así de discográficas, pero siempre hemos preferido, no sé, al final es nuestro trabajo y creemos que tenemos lo tenemos que hacerlo nosotros. Somos conscientes de que es mucho más jodido, cuesta mucho más, tienes que le das caña trabajar mucho menos pero... oportunidades también yendo a tu bola, pero pero no sé, es un poco más satisfecho, filosofía. ¿no también. Sí, sí, más, más satisfactorio, sí. Mm -hmm. Eh, voces, baterías, saxofón, trompeta, guitarra, quién está detrás de los instrumentos? Los nombres de Zarta Coca. Pues a ver, yo el saxofón, Juan trombón, eh Ibai hoy oh, perdón, ahora bueno, Dale Ibai el batería, ahora Dani el batería, así era el teclado, Goito se llama Rich eh, la guitarra, Puntso Analaits el bajo, indica que canta yo trompeta. Y encima del escenario, ¿cómo lo lleváis tanta gente? Eh, ¿Alguna, no, ¿no? Alguna vez ¿no? lo hemos pasado carutas, eh. Hay todos prietos, rotándonos unos grotos, quedas con, una mesa, otros, o sea, con que... la chinda de la batería, con el palo de la guitarra... Siempre sí, nos apañamos. Pero bueno, que vemos, cabemos como en todos sea. lados nosotros. <risa> ¿Y algo que me haya dejado? ¿Qué queréis decir para ir terminando con la entrevista? Pues eso, a ver si gusta el disco, ¿no? Sí, nada. O sea, gusta, a ver si la gente le gusta. Un poco agradecer a ti también es, eh, a que os preocupéis por grupos como nosotros, que no nos lleva a nadie y eso pues para presentar nuestros trabajos y así que que siga adelante ay estáis que podáis ahí estamos poco a poco ahí estamos ya ¿no? ya escuchar unas cuantas entrevistas de vergas sí, eh, pues os lo dicho acabamos si os parece con otro tema que nos queráis recomendar después de ir con ese mini acústico que nos vais a dar nuestro tema pues... va a ser rico laguna o? sí va a ser rico laguna por ejemplo Yeah. <laughs> kaldean eram zuten mie sca